Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia y en esta oportunidad será el libro de Josué, capítulo 16. Les invito a que me acompañen a leer en el capítulo 16 del libro de Josué. Dice así la Palabra de Dios: Tocó en suerte a los hijos de Josué desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el Oriente. Hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de b e t e l Y de b e t e l sale a Luz, y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot. Y baja hacia el occidente al territorio de los Jefletitas, hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta g e s e r y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y e f r a í n Y en cuanto al territorio de los hijos de e f r a í n por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat, al norte. Y da vuelta hacia el oriente hasta Ta'anat-Silo. Y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a a t a r o t y a Naarat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de c a n á y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de e f r a í n por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de e f r a í n en medio de la heredad de los hijos de Manasés, Todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario.